Una verdad, un arma, una herramienta Una ciudad sin calma tras la puerta Un uniforme que acata alerta Una mente deforme, faz cubierta Una idea conforme que se acerca Un uso obtuso, abuso, en curso legal que detiene soluciones Son respuestas naturales lo que ves en manifestaciones Tú no escuchas, solo construyes prisiones Luego claro el pueblo teme y tú condenas reacciones vaya broma Proclamas la paz y t e f o l l a s a la paloma Cortinas de humo esconden pelotas de coma La sociedad avanza con carcoma Pocos miran al frente cuando la verdad asoma Lloran, las estadísticas s o b r e las tumbas Tú haces matemáticas para llenar tus urnas Juras, perjuras, por tu madre hasta prometes Pero tú nunca bebes d e s e agua que nos ofreces Tu democracia es mafia, tu demagogia tapia Tu lógica económica complica la desgracia Una avaricia arrastra cadáveres sin umbrales Y se suman en las cosas errores colaterales la La grita me hundo, yo vomito rabia y no voy a cambiar el mundo Pero eso no calla este mensaje que difundo Estallo y entre bases me hundo